Informando un poquito, hermano presidente, en Montero, no solamente en esta obra que se está haciendo con el apoyo de usted. Estamos construyendo un hospital de tercer nivel, directamente del Ministerio de Salud, con un 80% de ejecución. El único hospital de tercer nivel en, de todo Bolivia. Eso debemos aclarar. Mucha gente a veces tercer nivel piensa que donde sea, se hace. Solamente las capitales tienen, en Santa Cruz, Montero, Bolivia, por primera vez va a haber un hospital de tercer nivel, cerca a su pueblo, la salud de tercer nivel. Nosotros estamos construyendo para acompañar su gestión, hermano presidente, un hospital de segundo nivel, también cero kilómetros. También estamos con un 70% de, de avance, hermano presidente. Estamos construyendo con el apoyo de Bolivia Cambia o Cumple Tecnológico. Quiero también informarle pi, nuestra piscina olímpica. Hoy estamos con los Juegos Plurinacionales. A nivel departamental, ocho veces se hemos organizado hermano presidente. Décimo Juego Plurinacionales, ocho veces la segunda fase, Montero ha puesto el pecho yo quiero decirle tenemos hoy presente más de 6 mil atletas presentes en Montero de todo rincón de Santa Cruz están, por esto nuestra piscina olímpica ya va ejecutándose con un 20% de avance, muchas gracias hermano presidente, estas cosas no hubiéramos hecho sin su apoyo hoy viene a dejarnos eh, una obra grande no está viniendo manos vacías a iniciar El programa Mi Barrio, Mi Hogar, mucha gente se preguntaba preguntado, Montero, ¿por qué no entra? Porque cuando inauguraba en El Alto, cuando inauguraba en La Paz, cuando inauguraba en Cochabamba, se preguntaban, para que vean, nuestro hermano presidente no se ha olvidado de Montero ni de Santa Cruz.